Sembrando cultura, cosechamos libertades. Oiga, hoy. Oiga, hoy Cuarto programa. Cuarto programa de Oiga Oli, acá en Rayonauta 106.3. ¿Cómo le va a la banda? Muy bien, ¿cómo están? Bueno, bien? excelente, excelente, estando acá, disfrutando otro programa de Oiga Olga con ustedes, obviamente, feliz de estar acá, ni hablar, ni hablar. estamos felices de esto. Nada, acá estamos después de el viernes pasado que por ahí se estarán preguntando por qué no está grabado. ¿O eh, qué pasó? Lo está en vivo. Bueno, saludamos también porque no pudimos saludar, así que despedimos el programa anterior y saludamos este nuevo. Claro. Se nos cortó un poco la comunicación ahí. Se nos corta la luz. Ojalá que esta vez eh, hoy no pase. Eh, y bueno, disfrutando de esto que es el Olga Vázquez y disfrutando de esto que también es Radio Nauta. Oiga Olga de nosotros mismos y de todo el mundo <ríe> <por ahí. ríe> eh, Bueno, para empezar Para comenzar este nuevo programa de Oiga Olga les comunicamos las vías de comunicación, ¿te parece? ¿Vale? Bueno, el teléfono El teléfono es 512-1690 Es un teléfono fijo El correo de Radio Nauta es radionautafm.gmail.com Y la página Para escuchar los programas de Oiga Olga, como también todo un montón de programas más que se están dando eh, en la radio Radionauta, eh, es com Ahí pueden ir cliqueando y, y escuchando los programas si no llegaron a... a, a claro, en vivo y en directo. En vivo y en directo, ¿no? Y, de, y después, bueno, está la página de Facebook, Radio Nauta, o el, titul, el Twitter, perdón, el twi no, título. Come, come, come. O el Twitter. Eh, entiendan, venimos a comer un logro muy rico, al Wichi, le agradecemos al Wichi por ese logro riquísimo que acabamos de comer. Y que entiendan que, bueno, uno está lleno, pipón, y empieza Dale, a, empecé, a, empecé a, a girar un montón, ¿no? Bueno, y el Twitter es Radio Nauta FM -E, en mayúscula. Si no, también pueden comunicarse... Vía Facebook. Vía Facebook. Al Olga Vázquez, Olga Vázquez con acento, Olga Vázquez sin acento. O por mail. O por mail. Que sí. es punto Y me salió... Genial. Genial. Genial. Bueno. Y así pueden participar a través de Facebook de La Pregunta del Día. Acá mi compañera va a pasar a... La oh, Cami. Yo estuve, estuve revisando, estuve... La es palabra esa. Eh, y en la Colón capaz de... que lo diría. Sí, Culturizar... Culturiz... Ay, lo Culturiz... Qué Culturiz... sí Culturización. Bueno, y la Real Academia Española tiene una definición para el arte, que mm. es que el arte es la manifestación, manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada. Ajá que interpreta lo real o imaginario con recursos plásticos, lingüísticos y sonoros. Entonces, la pregunta del día es, para todos los, los oyentes... Radioescuchas. miles de oyentes. Miles. ¿Es ¿Realmente el arte es así desinteresado? ¿Individual? ¿Personalizado? ¿Será así? ¿Qué, qué onda con eso? Yo, hay, hay un par de ejemplos, hay un par de ejemplos así para decir, para mí no sé... Ponele, Picasso y el Guernica. ¿Eso fue desinteresado? Ponele. Fue personalizado, fue solamente por él. Fue raro. Sí, entonces sí. la idea es, el arte es una manifestación de denuncia. ¿Lo es? ¿Lo, ¿Lo es? Bueno. Claro. Ah. ¿Cuánto, ¿Cuántos interrogantes que planteamos? Muchos, pues, muchos. Tienen todas las vías de comunicación. Tienen todas las vías de comunicación para... Para responder a nuestro interrogante del a nuestros día A varios, ah, interrogantes, varios del día. interrogantes del día Y esperemos que, bueno, que nos respondan y que llamen Y que bueno, empecemos a construir este programa entre todos y todas Que es la idea de, de Oiga Olga ¿no? También para comunicarles eh, También en esto que podemos hablar Que para nosotros obviamente no es desinteresado Ni tampoco es personalizado, sino que es algo colectivo Nombrarles un par de cositas que están pasando ahora en este momento. Perdí eh, el, el papelito. Papelito, este. Este, miren. Bueno. Acá. Miren, miren. Eh, miren, miren a a los ustedes, que escuchan, los miren. radioescuchas, escuchas escuchan. <risa> no, bueno, pero es muy interesante. Ahora en este momento se está haciendo el acto de homenaje a Mónica de Olazo, a Alejandro Ford y a Julio Matamoros compañeros del PST de los años 70 que, que obviamente son desaparecidos lamentablemente a partir de la del genocidio eh, cívico militar que se produjo en esos años en el 76 eh, y bueno en este momento se está haciendo el homenaje a partir de, de compañeros y compañeras de, de parientes que fueron a laburar y a reconocer la memoria de esos compañeros que, que bueno lamentablemente estamos ahí eh, que todavía los recordamos y que todavía seguimos peleando a partir de la lucha que dieron ellos, ¿no? Que dieron a partir de su vida, ¿no? Y también se está buscando a la hija. Claro, estaba embarazada. Estaba embarazada. En el momento de la desaparición eh, estaba embarazada. De Mónica. Sí. Y bueno, estamos buscando también a la hija eh, de Mónica y, y bueno, todos y todas vamos a estar pendientes de eso. Nosotros esto lo, lo informamos ahora, el acto fue hoy a las 5, sí, sí, todavía cinco, sigue, ¿no? sí. sigue el acto. Eh, y bueno, es, es un buen momento para recordar. Y hablando y de esto del arte desinteresado, ¿no? Va a haber una. Hay un grupo de teatro que está funcionando acá, eh, que se dedica a hacer intervenciones, que es diciembre. El 20. Y, eh y están en estos momentos iban a hacer una intervención en la primera intervención de grupo iba a ser en la integración de esto y les deseamos mucha suerte sí, desde nada, acá a la mejor nada. seguramente deben haber estado gente. estuvieron sí. nuestros amigos de Cajal y Casazo, va a haber intervenciones de, de murales intervenciones sí. artísticas eh, y bueno que tiene que ver un poquito ¿no? con la pregunta que tiraba Camila exactamente hace ratito, ¿no? eh, también Para comentarles otra de las cosas que va a haber en este programa, van a, ver, van a venir eh, gente que nos va a contar un poquito sobre la movilización que se va a hacer el lunes 14 eh, a la una y media en 7, entre 56 y 57 por los femicidios de Mariana Condori. Eh, y Victoria Bértola bueno, así que nos van a comentar un poquito cómo va a venir la mano, qué es lo que van a hacer eh, y también ¿no? nosotros más allá que sea un programa cultural eh, que, que busque digamos la expresión artística lo que sea, estamos dentro de, de las luchas que se vienen dando en totalmente dentro de las cosas. Eh, volvemos al arte como denuncia volvemos al arte como denuncia sí. volvemos al arte colectivo y de, de manifestación del pueblo digámosle no sé Capaz que no es tan así, pero bueno, eh, y si no lo es, eh, argumenten no, claro, pregunten, llamen, y bueno, de última se hará una discusión rica con respecto al tema. ¿Qué más tenemos hoy? Y hoy vienen los chicos de Mil Pueblos. Mil Pueblos. Mil Pueblos, una banda que hace ya dos programas, creo que promocionamos, que están promocionando. Que es <risa> difundimos, que estaban, iban a tocar allá en La Mecha, Bien. cuando vinieron los chicos de Cajales. Y van a venir también a, a cerrar el programa y... Bien, bien, nuestra segunda de... banda que va La segunda a banda, bien. exactamente Porque sí, sí. la semana pasada no pudo tocar o, Pato, o pato No pudo, no pudo tocar no. Pato, lamentablemente Le decimos a Pato que eh, ayer que estuvo Pato haciendo su programa de Radio Folclore Yo les cuento, eh, entre nosotros tres nomás mm -hmm. Que se cortó la luz también. no Se no. cortó las luz Así que esperemos. Cuidado, que... cuidado, cuidado. Con Pato, pasa algo. Me parece que que esperemos, algo. Pato, que no seas vos. Lo rogamos. Bueno, va vamos a probarlo. Lo podemos invitar a tocar, pobre, que al final sí, no llegó a tocar. Obvio. Lo podemos invitar a tocar y esperemos que no se corte la luz. No, ese no, día. para nada. Eh, y bueno, y, y en el medio de todas estas dos horas Van a pasar un montón de cosas más Sí, vamos, vamos a, hablar. a hablar con gente de la COPE Abrió la COPE acá abajo la en el Olga La cooperativa de consumo eh, Así que vamos a estar charlando con alguno de ellos Para que nos cuenten y le cuenten a los radio oyentes De qué se trata Y, Bien. y también vamos a tener un bloque sobre rock nacional Que vamos a empezar a armarlo entre nosotros Vamos a empezar a armar el bloque sobre rock nacional Bien, la idea es que venga gente que también conozca, en algún momento vamos a invitar a alguien. Tenemos un montón de cosas. Un poco más. Un montón de ¿Dónde? cosas. ¿no? <risa> y ahora no, podemos... Variado. Lo, lo que podemos ir ahora es un temita musical, ¿no? Me para, encantó. Para relajarnos. punto cultural arroba gmail punto com Nací después de un nuevo ensayo me toca actuar, eh. más que actuar, eh. hay más de mí en un mundo encerrado rompe el cristal sé. Siempre guardo para mí. Eh, hola, eh, mi nombre es Erika. Eh, bueno, el LoliA es un lugar donde se puede venir eh, cualquier día de la semana. unas pizzas. Es un espacio de encuentro, de mucho color, de mucha alegría. Estamos acá en Olga, hay un patio grande, los días primaverales mucho mejor. Además de eso, bueno, talleres. He venido los domingos y, y estuvo bueno ver eh, taller de folclore. Muy lindo, además de la pizzería como espacio de encuentro. También, los fines de semana solemos decir, bueno, ¿dónde vamos? el Olga, como para poder escuchar música, buena música desde tango, jazz escuchado, folclore también, lindo folclore, así que eso para relajar, divertirse y pasarla bien Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3 FM Radio Nauta 106.3 ¡Oiga, oiga, olga. cultural arroba gmail.com Seguimos desde el Centro Cultural Olga Vázquez acá en Radio Nauta el programa Olga Olga, olga. olga. el cuarto programa ya vamos cuatro Cuatro veces. Increíble. No nos echaron. No, no nos muy, echaron, muy así que estamos muy contentos de eso ahora estamos cada vez mejor. Cada vez mejor. O sea, esto lo decimos nosotros, no sé, la gente <risa> que, que lo que piensa. Todo bueno. el mundo nos dice por mail que estamos cada <risa> vez. Para nosotros es un progreso, pero capaz vamos en picada, pero bueno, no importa. Palmadita en, en la espalda y nada más. Bien, bien, bien. bien, bien, bien, chicos, sí, claro. bien. <risa> Están bien, chicos. Este bloque, este bloque que vamos a comenzar, la idea es. Eh, comento a la gente, que la idea es que venga gente un poco que sepa un poquito más sobre el rock nacional, esta vez lo vamos a hacer nosotros desde nuestra cara rotesa, <risa> eh, y este bloque es vamos a hablar del rock nacional, y cómo no empezar con el rock nacional, sino a partir de Sumo, ¿no? una de las bandas que revolucionaron el rock nacional, creo yo. Quien no lo crea, bueno... Puede, puede opinar. Se puede comunicar. en Las vías de comunicación que tenemos, que ya las hemos nombrado y que si quieren las nombramos después. ¿Sabes sí. que estaría bueno? Para que le pongan un nombre Así como viste cómo hacen en el zoológico Ay, el nombre Al bloque Claro, un bloque de rock nacional póngale el nombre La comparación del zoológico no fue buena pero no, tardé como en bajar ¿Qué tenía que, que, ver, el tiene que ver el zoológico con el, rock el zoológico La nació un panda de bebé Sí, sí, es verdad habla, entiendo, entiendo. ¿Cómo le ponemos? Bueno, más o menos lo, lo mismo Pueden participar y decir ¿Este bloque se puede Este llamar? bloque se llama tal cosa Ármenos el programa si nosotros venimos <risa> Arme, y hablar. ¿no? Claro, la claro. propuesta para que.. <risa> bueno, volviendo. Eh, y sin faltar el respeto, vamos a hablar un poquito de sumo. Eh, vamos a escuchar algunos temas. La idea de este bloque no es solamente, no es tanto hablar, sino de comentar de dónde viene la banda, que obviamente. Por, nada, se formó en, en 1982, eh, en la ciudad de Hurlingham. ¿no? Sí. Bueno. Hurlingham sí. sin la H es como no, no le decimos Hurlingham hu. eh, Hudson eh, hu claro eh, Hudson eh, y bueno a partir de su líder magnífico también esto lo creo yo y creo que varios lo creen de igual manera que es Luca Prodan eh, que tuvo Una juventud bastante acelerada ¿no? Que se vino para acá Dice la leyenda Y lo que dice por, por internet Que uno lo descubre a partir de ahí También por las revistas De que si vino a limpiar del aire vino de Encontró la ginebra <ríe> Y bueno, que a partir de ella también Logró componer canciones y melodías Tan magníficas como Como bueno, como nos las han Mostrado y nos han Enseñado y nos han nutrido Los temas de, de sumo eh, la verdad gigante no hay mucho más para decir sí, aparte es una banda que más allá de que te guste o no es como innegable de lo que decíamos hoy lo que cómo cambió y, y cómo se pueden ver eh, cosas de sumo en un montón de bandas de ahora es, claro no no es que, que es real no los, los chabones revolucionaron el rock revolucionaron el rock. los chabones eh, y acá viene lo, Luca que como ¿no? principal motor de eso Y para no volver tanto en la rosca de, de hablar, de, de ¿por qué no eh, si hablamos rock nacional? Escucharlo a Luca en este momento hablando sobre el rock nacional. Cuando yo vine acá yo no hablaba castellano y al, al principio de verdad me parecía ridículo el rock en, en castellano y después como fui, fui entendiendo castellano Todo eso, mira, la mayoría para mí es copiado de, de otras cosas, eso a mí no me gusta, pero hay, hay Manal, por ejemplo, a mí Manal me gusta, aunque hacen un blues, hacían un blues bastante crudo, pero tiene letras bien de Buenos Aires y es bien de acá. espineta me parece muy re, rebuscado, o sea, sus letras, todos dicen, las letras matan, pero nadie entiende de lo que está diciendo, y eso es verdad, todos dicen, sí, matan, matan, pero, o sea, pero, y ahora no me gusta Espineta, es de todo, es todo, todos esos arreglos donde están 80 cambios de acordes, el final no dice nada, también me gustó ese disco de viejos temas de él, el Kamikaze, eso me gustó, había cosas más, más sencillas, más directas, Y no sé, lo de ahora, no sé, eso de estéreo, me parece que, que ellos eh, la hicieron bien, pero yo aborro el maquillaje y el peinadito raro y todo eso, ¿entendés? O sea, que eso es esto, lo he buscado también. No sé, virus no me gustan para nada, me parecen totalmente fríos. Cualquiera puede comprar un teclado y y un secuenciador y una batería electrónica o una guitarra eléctrica y pueden hacer música pero si yo le doy una guitarra criosa a Federico Moura y le digo, velá algo que me, me mueve el corazón no pasa nada ¿entendés? lo mismo puedo decir de Gustavo Serrati y también de Miguel Mateos, ni hablamos ellos quieren ser famosos, quieren tener más minas Yo no quiero nada de eso. Yo siempre tuve mujeres, siempre tuve amiguitas de otras maneras, pero si me das una, una criolla, yo te pelo algo. ¿Entiendes? Que, que, que a la gente le gusta. Puedo hacerlo yo solo. Eh, es la diferencia entre ser un músico músico, que de verdad tiene la música en el corazón, como por ejemplo tiene Mercedes Sosa, o Atua, Atua, ¿cómo se llama, Atoalpa Yupanqui, o como tiene. Eh, ese que también es medio grasa, pero él tiene música en el corazón, ese del, ¿cómo se llama? Torres, eh, Jaime Torres, ese, ese también, eh. para mí yo dame esos tres y no nosotros tres, los otros tres roqueros que yo te, te conté antes. que Qué es el tributa, pelado. Eh. Terrible. Acá no estábamos cagando de risa, ¿no? No sé, mi voz. <risa> Más allá de todo, uno puede estar de acuerdo o no. Sí, lo totalmente. que sí es cierto es que fue uno de los grandes tipos que, que, nada, que metieron ideas en el rock nacional que transformaron sí. eh, esa. Sí, lo que hoy. Sí, sí. Y como podemos ver hoy su influencia. <risa> que hoy no me salió eh, nada en las bandas de ahora y en lo que es el rock más allá de si opinamos igual o no claro. yo soy fanática de Soda Stereo por ejemplo <risa> bueno pero, pero nada, es muy interesante aparte de escuchar... Es, bueno. ah y aparte de un tipo formado no solamente o sea no era un gil no era un pelotudo eh, nah, eh, la idea de un reventado hay entrevistas que nosotros queríamos pasar pero que bueno al final eh, creíamos que no daba para eso pero sí, no, no era un reventado de rock no, no así rock, claro. destruido, sino que el tipo estaba muy formado formado en, en escuelas donde estaban príncipes, ¿no? claro eh, en Inglaterra. y nada, me parece que, que es muy interesante verlo me parece que es muy interesante lo que decía también, tomando un poco de lo que decíamos hoy, ¿no? del artista eh, como era la definición de, de la Real Academia... Desinteresado. Desinteresado, ¿no? Me parece que... Hizo hincapié un poco en eso, ¿no? En la nota. yo no busco nada con lo que hago. Yo ya he tenido todo lo que quería. Minita. Sí, <risa> minitas. Sí, <risa> minitas. Eh, pero bueno está bueno no eso y lo que también es, es importante rescatar y que tiene que ver con la definición de hoy esto de que el arte siempre es la representación que personal que uno tiene y todo lo que dijo recién sobre la música estemos no de acuerdo era parte de cómo él veía la música claro. y cómo cómo sí, él la sí, hacía sí, y cómo sí. a él le llegaba digo, lo que incluso ahí Carolina nos comentó un, nos hizo un, un textito eh, que dice que la denuncia social es el art, eh, En el arte Es una manera interesada De intentar cambiar el mundo O convertirlo en un lugar más bello y agradable claro. eh, Digo, no está alejado lo que dice Lucas ¿no? uh -huh. de, En el planteo de Yo quiero que hayan artistas eh, Que me lleguen al corazón Que me cambien un poco Que me muestren otras realidades eh, Y así es que Lucas Un chabón gringo que se vino de, del otro lado del mundo eh, a tocar en la Argentina a salvarse supuestamente de, de la heroína transformó el rock nacional y no solo eso sino que pudo interpretar eh, cosas de la ciudad de Buenos Aires como puede ser bueno, el abasto ¿no? y es y de ahí que nos enganchamos a uno de los grandes temas y creo que uno de mis preferidos y ahí vamos A las 10 de la noche, orgía de vegetales. A las 12 y media de la noche, había ya las noticias, la actualidad de nuestra América. Oiga, oiga, oiga. Punto Arroba Gmail. Punto Com. Oiga, oiga, oiga. mazo si los hay sí, mazo si los hay excelente excelente recién estábamos hablando después fuera de del aire no de un montón de, de cosas sobre el de ese personaje que era que, Lucas que era eh. Lucas no el tipo que, que acá es nuestro operador que lo presentamos a Facu que hoy no le habíamos presentado <risa> eh, nos comentaba que el tipo se fue a Córdoba se vino para acá para limpiarse eh, y que en algún momento se le ocurrió con la plata que tenían para comprar, no sé, alguna vaca, alguna gallina Se armó la banda Man, Llamó a Dafuncho A Dafuncho ahí Y después a Socol Y después a Socol Y armaron una de las bandas sublimes de, de rock nacional, Roque nacional tal cual. Eh, Y también tenemos eh, en este momento Y para hacerlo corto, ¿no? porque está bueno también escuchar a tipos que saben, a tipos que, que tienen un poco en cuenta lo que es rock nacional y que de alguna manera construyeron el rock nacional de nuestro país, que es como el Indio Solari y una entrevista de él que habla sobre Sumo Lucas perdón. ¿Nos contaste un poco lo, lo que te que quería preguntar antes de Coyruca de... también? Bueno, ¿no también también no yo no, a mí independientemente de que haya elegido una letra mía para hacer una canción de que nos hemos cruzado arriba el escenario y, y algunas veces afuera y si yo tampoco, yo, a mí no me gusta cuando uno, la gente se transforma en la viuda del fallecido para chuparme un poco de energía digo, la verdad es que no fue amigo mío, digo, este, he estado con él y tengo la apreciación que tiene la gente de que ha sido un personaje importantísimo que elegiste que a Sumo como eh, que en esta coincidieron en una, en una encuesta de, de Ronnie Brown lo mejor discos de Ronaldo ¿sí? sí, sí, sí, yo tengo pocas opciones, yo una era la, la banal, este, la dos algo de pescado, y después Sumo, creo que para mí fue una banda de puta madre. Es más, creo que este, un poco de este, personalidad vasallante, de Luca, este se ha comido tipos ingeniosos como Petinato o, o grandes violeros como Mollo se los ha pagocitado en una banda que era muy buena, realmente una, una banda para ir a ver en Pau y, este, estupenda y bueno, reñigo un poco de todos aquellos que de pronto este, no recuerdan de que en realidad el Duca no, no, no tenía un mango que estaba viviendo de prestado porque esa vaina no liquidaba porque en realidad tampoco como había toda esta moda también a través de escucharlo porque habían firmado con un sello y medio también no estaban llenando en muchos lugares este, entonces, pero para mí es una banda básica al de, de, de, de menos de, de la época que yo viví ¿no? este, por eso que la elegí como banda y creo que Luca es un personaje este, riquísimo con, creo que es quizá un artista existencial pero que provocó también este, cosas a nivel artístico conmovedoras Papa mamá! No te puedoes creer, desgraciado! oh mamá, papa chimamá! Si, pero sabes lo que sabéis que te que me da vuelta, de verdad mamá, No te solo? oh mamá! papá mamá! mamá! Oh mamá! Oh mamá! Oh mamá! Oh Yo dame quiero y no te mentas te lo stojuelo tanto luci la rubia tarada bronceada aburrida me dice por qué te peda te picho por el asco verás tu sociedad por el pelo de hoy cuanto gasas Por el silencio, detener el maltrato en cualquier circunstancia es responsabilidad de todas, todos y todes Animarse, taller de reflexión sobre maltrato en las relaciones afectivas, dirigido a lesbianas bisexuales, gays, travestis trans, abierto a quienes lo necesiten, sábados de 17 a 19 horas en la Casa Mamichula calle 119 y 63 número 1493 correo, taller.animarselp@yahoo.com.ar Facebook, animarse, LP, taller. Olga, Olga. Olga. Cultural. Gmail. com Animarse a romper el silencio, decía el spot, ¿no? Eh, ¿Y quién mejor...? que acá nuestras invitadas eh, Soledad, Jimena y Cami, hermanas de, de Mariana Condorí y de Victoria Bertora, Bertora, mejor, Bertora, eh, que están acá para romper el silencio, para comentar un poco de lo que está pasando con, con la violencia hacia la mujer, los femicidios que ocurren no solo son estos dos casos, sino que son muchos más, muchos más a nivel nacional y latinoamericano y en el mundo. Eh, y bueno, para reflexionar un poco, para comentar, acá están las hermanas que nos vienen a comentar, y nos vienen a invitar también eh, y a contarnos eh, sobre la movilización que al principio del programa estábamos anunciando y e ahí invitando, que es el lunes 14 a la una y media en 7, entre 56 y 57. Eh, Bueno, ¿cómo, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Hola, eh, bueno, yo soy Jimena, eh, soy la hermana de Victoria, estoy acá con Camila. Eh, bueno, los venimos a invitar a ustedes, a todos los oyentes, eh, a la movilización que se va a hacer en, como bien dijiste, en 7.56 y 57, eh, a las 13.30, eh, en mi caso, para conmemorar el aniversario de la muerte de mi hermana eh, que falleció el 14 de mayo del 2011. Eh, ella tenía 22 años, eh, una hija de um, cuatro añitos, ya con cinco. Eh, bueno, ella se um, falleció, eh, va, la asesina, la mata, eh, el papá de mi sobrina, su pareja. Eh, y bueno. ...en ese momento... Eh, ...él se escapa... Eh, luego lo agarran... ...y bueno... De, ...o sea habiendo otros casos... Eh, ...nos sentimos beneficiados... ...porque él eh, en este momento... ...está en la cárcel... ...lo bueno también es que tenemos... Eh, ...tenemos fecha de juicio... ...que es 12 y 13 de noviembre... ...pero bueno, exigimos... ...todos, o sea a mi familia... A ...los amigos de Victoria... Eh, nuestros amigos, nuestros conocidos que la carátula se cambie ya que fue, o sea la carátula que tiene este individuo es por homicidio simple sí. cuando exigimos que sea por calificado eh, por haberlo hecho con ensañamiento y también por el inciso del crimenis causa que es para cuando uno oculta un delito, comete otro en este caso ...pegándole a mi hermana... ...y para ocultar eso... Eh, ...produciéndole la muerte a ella... ...de la forma... ...que lo hizo... ...y cómo la hizo sufrir... Eh, ...por eso mismo... ...convocamos... ...ya sea por... ...Victoria y por todas las chicas que... ...que están viviendo esto... ...los familiares... ...por suerte... ...en la desgracia... Eh, ...nos tratamos de unir... Eh, ...bueno... La hermana acá de Mariana, los familiares de Mariana, los familiares de Maru, eh, todos juntos y un montón de chicas más que por ahí no salen a la luz, que sufren esto y, bueno, por eso convocamos a todos para que nos acompañen eh, el día lunes para, bueno, en nuestro caso para conmemorar el año de Vicky, sin Vicky, y para, bueno, exigir justicia y que los jueces o quien lo tenga que hacer en este caso eh, cambien la carátula porque sabemos que la oportunidad para hacerlo va a ser en la fecha de juicio entonces lo que queremos es ver y tratar de que presionar. se den cuenta y presionar para que ese cambio de carátula se haga eh, porque en la muerte que Primero, no sé, nadie, es, nadie merece que lo maten, ¿no? Y de la forma que lo hicieron con mi hermana, menos, y no un homicidio simple, cuando todos sabemos que un homicidio simple, la persona que lo sufre, o sea, que se le imponen esa pena, eh, después logra los beneficios de salir, por ejemplo, con las dos terceras partes de la pena, eh, lograr eh, libertades condicionales, y mi hermana no va a estar. Entonces, lo que exigimos es eso. Eh, justicia por Vicky que no haya más Vicky, que no haya más Maru, que no haya más Mariana que no haya más Micaela también el tema del cuádruple crimen queremos justicia también fuerza para Daniel que también nos está acompañando siempre eh, y bueno eso justicia <risa> <risa> difícil, ¿no? Sí, eh, dentro de lo que es el programa eh, es complicado menos a mí se me puso la piel de gallina cuando comentabas, ¿no? Eh, y qué, import qué importante a partir de, de la unión que están teniendo, no sé. Acá está también Soledad, la hermana de Mariana. ¿Qué haces? Eh, hola, todo bien. ¿Todo bien? <risa> bueno. Nada, contanos eh, un poquito eh, la idea de también porque se están juntando, eh, que también le estaba comentando hace un ratito. Y, y también la conmemoración ¿no? de, de, de nada del asesinato de, de, de mariana ¿no? eh, bueno bueno mi hermana tenía 20 años estaba viviendo con gabriel maldonado que es el que la mató estaba viviendo ahí en villalvira nada ella estaba estudiando tenía tres hijos la bebé de cinco meses y bueno también ahora el lunes se cumplen dos meses Y vamos a juntarnos también ahí en 7. En 7, en, en, en la fiscalía. En la fiscalía, en 7, sí. 56 y 57. Sí. Eh. Y para pedir justicia y para que. Porque no hay todavía no O sea, está todo parado lo de ella. Está, no hay respuesta no hay, todavía no, a partir de la justicia. No. Eh, faltan bueno. pericias, faltan faltan Falta hermanos, todo. Son, todo. Falta sí. todo. Y aparte él está preso por un robo, no por lo que hizo con mi hermana. Lo que es, es, es muy difícil eh, esto, pero digo eh, que, que macra, macabra también la justicia, qué patriarcal, Totalmente. ¿no? El, el sistema que hoy tenemos de donde eh, se matan tantas mujeres eh, por violencia doméstica o lo rotunda, o los medios mismos, ¿no? Con una cuestión de, de pasional, crímenes pasionales, donde no hay crimen, Tal no hay vale. pasión en un crimen. Claro, eh, el tema lo que quería agregar eh, que. Uno reclama justicia y la justicia tendría que venir solo por el hecho de haberse cometido precisamente claro. ese hecho, que fue matar a dos... A, en mi caso a mi hermana, en su caso a su hermana, y la justicia tendría que, que estar ahí, directamente sin tener que reclamarla o claro. hacer una marcha. Claro. Solamente una conmemoración a, a un cumplimiento de un año porque no está una hermana y no, sentarse o pedir pacíficamente justicia... Para que esas personas estén presas y para que esas personas cumplan y estén condenadas como corresponde. Claro. Ese es, digamos, como la, cuando a uno le indignan esas cosas que tendrían que, que estar por sí solas. Sí, y que de paso nosotros hemos denunciado un montón de otras cosas, digamos, donde la justicia está al pedo, eh, planteando cosas al pedo o queriendo cerrar espacios como Lola Vázquez o... O actuando en pelotudeces, la verdad Y esa es la única palabra que hay En boludeces Que no son, lo lamentable que no es Por equivocación o porque se olvidaron Sino que está todo totalmente Planificado para, para que así lo sea Mientras, caso, mientras tanto Casos como estos eh, Como Mariana, como Victoria Como el cuádruple del crimen Y miles de casos Más a nivel nacional A nivel, eh, bueno, latinoamericano También, ¿no? Donde... Se mata compañeras, mujeres que, que laburan, que estudian, que tienen hijos y que si no lo tienen igual. O sea, se matan mujeres por el simple hecho de ser mujer. Eh, y eso es lo, lo más jodido, ¿no? Eso es lo más difícil de entender. Eh, eh, parar con la violencia hacia la mujer es un asunto de todos y todas. Eh, y por eso eh, seguimos con la invitación, seguimos eh, y lo vamos a repetir. ¿Lo vamos a repetir en Radio Nauta? Sí, nosotros eh, a la una va a ser lo de nosotros. ¿A la una? Sí. ¿Cuándo? El 14. El mismo 14, a la una y media, en 7, 56 y 57, el lunes 14. Sí, nosotros vamos a estar a la una ya. A la una van a estar ya. Sí. Ya después bueno. hacemos todo juntos. Bueno, a la una, convocamos todo a la una, ahí vamos a estar eh, exigiendo eh, justicia. Por, por Mariana y por Victoria y también por un montón, un montón de casos, de casos más, más que no son solamente hermanas de ellas sino que podrían ser hermanas nuestras y amigas amigas gente conocida sí. vecinos vecinas eh, nada tenemos que estar tenemos que estar firme ahí y aguantar y, las toscas y nos den y, alguna respuesta y a pedir por esto no por... Sí, a nosotros a nosotros lo que necesitamos es respuesta porque él ya te digo está por un robo claro No es por lo que hizo con mi hermana. Claro, es bueno, terrible, es, es terrible que, que estemos hablando de una justicia totalmente patriarcal, porque eso es eso lo que se está planteando, un sistema totalmente patriarcal, a que defiende al hombre por sobre la mujer, si una lleno de dudas, porque faltan pruebas, ya te digo. No, no, <risa> no es sí, eh, terrible. Eh, eh, eh, y aparte la angustia digo, del momento. y que atravesando ustedes y encima eh, tener que estar eh, reclamando por algo que debería funcionar por sí solo. Eh, debería sí. ser así. Totalmente, sí, totalmente. Convocamos nuevamente. Eh, si querés decir algo, Jimé. Eh, no, yo quería, bueno, además de convocarlos nuevamente, el 14 a las 13.30, eh, quería, bueno, agradecer a las organizaciones. Eh, a la Casa de la Mujer, a las mareadas, eh, a las chicas que siempre nos están ayudando, Florencia, Guillermina, eh, que no están en ninguna organización, pero son chicas que están ayudando en los barrios. Y, bueno, todos ellos nos están dando eh, una ayuda a todos nosotros, nos están orientando. Y, bueno, en mi caso, a mi familia, a los amigos de Victoria, a, bueno, una gran amiga de Victoria, Victoria Piro, a, a Mili, a, a las amigas de, de mis hermanas también, Milagros y Micaela, y que bueno, que entre todas estamos tratando de, de buscar justicia. Y bueno, nada, de eso. ¿Soli? Eh, no, también que, lo, que los esperamos ahí el, el lunes a la una. Sí, una y media es lo mismo, porque vamos a estar todas juntas. Las puertas totalmente abiertas, abiertas para cuando lo necesiten. Bueno, eh, no solamente para el programa Oiga Olga, sino también nosotros los hablamos desde el Centro Cultural Olga Vázquez, que estamos acá. Y también como Reyonauta, eh, más allá de que nosotros no estamos en las asambleas de Reyonauta, sépanlo que todo el apoyo y todo el lugar a que podamos brindarles para que, para que puedan expresar. Y para que puedan pedir justicia y para lo que quieran hacer, eh, las puertas totalmente abiertas de Lola Vázquez. Bueno, gracias. Seguimos acá eh, con un tema bastante difícil, eh, pero que sí es real, que sí existe y que de alguna manera lo tenemos que tenerlo presente todo el tiempo para, bueno, para ir a la movilización el lunes y para reclamar lo que corresponde que es justicia por tantos crímenes contra la mujer que, que existe en nuestro país. Acá Sole, nos, que es la hermana de Mariana nos va a leer una carta que hicieron con su, con su madre sí. eh, bueno así que está bueno. Eh, bueno, mi hermana Mariana era una joven que tenía proyectos como completar sus estudios y anhelos de una vida mejor resulta obvio que no estaba en sus planes matarse el 14 de marzo de 2012 a primera hora mi mamá recibió un llamado de la comisaría ordenándole que se dirigiera a la comisaría de Ponsati sin recibir explicación ...el motivo, una muerte dudosa, le dijeron. Había encontrado muerta a mi hermana Mariana Condori ...de 20 años de edad. Los noticieros y portales de noticias... ...incorporaron la declaración y titularon... ...femicidio en Villa Elvira. A pesar de que, simple vista, se trataba de un suicidio... ...sin embargo, familiares y amigos afirmaban, sin duda alguna... ...que el chancho la había matado. El fiscal tomó declaraciones... A todos sus allegados. Confirmaron que Mariana era víctima de constantes maltrat maltratos físicos. Mi mamá Alejandra declaró haber escuchado las amenazas de Maldonado. Te voy a matar, Mariana. En 24 horas el fiscal juntó testimonios, pruebas, evidencias y presentó su solicitud a la jueza Marcela Garmendia. Romero expresó... ...que la voluntad de Mariana estaba completamente anulada... ...que no tenía dominio de su voluntad ni de sus acciones... ...que la situación de extrema violencia la llevó a la muerte... ...la jueza rechazó la solicitud, pero Maldonado fue preso... ...no solo por los daños ocasionados al patrullero que asistió ese día... ...al episodio, sino porque una mujer lo reconoció... ...como la persona que entró a la casa a robar dinero y un teléfono celular... ...la figura de homicidio por autoría mediata es una figura judicial técnicamente aceptable. Válida, pero, no, pero muy difícil de aprobar. El fiscal Marcelo Romero pretende insistir con el cambio de carátula, cree que la posibilidad de juntar más elementos para hacerlo. Gabriel, el chancho maldonado, convertía la vida de mi hermana en un calvario. Si hay testigos de eso, hay pericias que lo comprueben, pero los golpes no son penados para la jurisprudencia argentina. En síntesis, el fiscal pidió que quede preso por homicidio por autoría mediata y la jueza Marcela Garmendia no avaló esa, esa postura. El objetivo de esta carta es exigir una rápida resolución de las pericias para que de una vez por todas se haga justicia y no sea un caso más.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 que una mujer defendió su derecho de la montaña se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 Segui la ruta de Dios que las ánimas acompaña. Te seguí los pasos, niña hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompaña. en la noche un grito cuentan al sur es la voz del silencio en este armado. por su dignidad Ay morena morenita mía no te olvidaré madre preciosa madre ella. cariñosa madre misericordiosa ruega por ella Radionauta. A las 10 de la noche. Orgía de vegetales. A las 12 y media de la noche. las Noticias. La actualidad de nuestra América. Radionauta. FM106.3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 Este espacio céntrico está en el foco de la especulación inmobiliaria. Por eso exigimos, exigimos al gobierno de Scioli la expropiación definitiva, definitiva del Olga Vásquez. La cultura, el trabajo y los derechos humanos no se negocian. No se negocian. No se negocian. No se negocian. Sembrando cultura, cosechamos libertades. Oiga, Olga. Olga, Olga. Olga. <risa> Seguimos en el cuarto programa de Oiga, Olga, acá en FM Radio Nauta 106.3. Si se quieren comunicar con nosotros, está el teléfono fijo, que es 512-1690, el correo de Radio Nauta, radionautafm.com. Y si quieren escuchar los programas anteriores O los que se vienen Y de toda la programación de, de Radio Nauta Pueden entrar a la página de Radio Nauta fm .board press, board, board, se, te, press. se te complica cada vez que tenés que sí. decir eso. El English eh, no, no es No El, es mi fuerte no tuyo. Y si no, por la página de Facebook Radio Nauta Ponen ahí tum, Se hacen amigos, al toque clavan me gusta y también bueno, en la página de Facebook de Olga Vázquez, que es eh, Olga Vázquez con acento y Olga Vázquez sin acento que ahí pueden contestar nuestras preguntas y pueden comentarnos también de cómo viene el programa y qué sé yo, y todo lo que tengan ganas de comentar y de decir eh, en esto que es Oiga Olga Ahora ¿Con qué vamos? ¿Con qué vamos? Vamos a brindar, vamos a festejar porque dentro del centro cultural, social y político Olga Vázquez se encuentra un nuevo emprendimiento, una nueva gente buena, linda, eh, que agranda a la familia, que es la cooperativa de consumo. Aurelio. Me todo ese aplauso espontáneo Sí, no, no, uh, buenísimo, bueno. nada planificado estaba Bien, bien, acá estamos con los chicos Está el Mati, sí. Fer, Camilo Que nos van a comentar un poquito el nombre de la cooperativa de consumo De qué tiene que ver, qué quiere decir esto de, de una cooperativa de consumo Y en qué se basa De qué se eh, trata De qué se trata ¿Sacuante? en general, ¿no? Eh, ¿Cómo les va? Hola Matías, ¿qué hacés? San Juan Hola. Matías San Juan, se llama, lo conocemos un poquito de compañero ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, la verdad muy contento con la apertura de la cooperativa Un proyecto que tenemos hace un tiempo Veníamos trabajando con, con varios compañeros, compañeros de, de Lolga mismo también En conjunto con gente de la Facultad de Económica eh, Nada... Eh, un proyecto lindo para encarar la situación inflacionaria del país eh, Esta crisis que nos ah, afecta Dice que no hay inflación viejo. Sí, no, eh, yo dudo Algunos datos ponemos <risa> en duda ¿Qué onda? ¿Cómo está pasando? Cuando vamos a comprar, que no nos cierra lo que dice el índice eh, así que nada, arrancamos este proyecto donde la idea es comprar en conjunto entre, entre varios, varias, eh, y hacer que las cosas nos cuesten un poco menos a todos. A la vez de, de trabajar con productores autogestionados donde no haya explotación en la, en la producción y bueno, eliminar un poco, por un lado la, la ganancia del comerciante y por otro lado eliminar la explotación. En la, en la producción. Interesante, muy interesante. Sí, ya lo hay. Eh, y ustedes, no sé, digo, porque.. ¿Qué, qué se llevan? ¿Qué? No, no, no entiendo. ¿Cómo, eh, pará, estamos hablando de mercado, de plata, que es intercambio, de negocio. Eh, y no se, están, no se llevan nada. ¿Qué, qué, ¿Por qué lo hacen? Eh, bueno, la respuesta más lógica es que nosotros también queremos estar.. Este, al nivel de, de toda la gente que necesita O sea, no queremos, estamos al nivel de la gente Que, claro, no sé A mí me da cosa decirlo, pero se siente estafada Por esta realidad Y no somos entes superarios Que venimos a vender y a llevarnos plata Somos chicos como todos los que vienen O gente de cualquier tipo Que también conseguimos los productos A, a precios que realmente son accesibles Para nosotros y dadas nuestras condiciones Este... Nosotros sí, bueno, este, hay un sueldo bastante básico para, para los chicos que están trabajando en la cooperativa. Que importante. Es importante eso, por supuesto. Y, y bueno, por supuesto hay este, remuneraciones, cada, cada aporte que uno haga le será devuelto. O hay, hay, hay una organización que es lo que se basa todo esto y es lo importante, que, que digamos, no hacer una producción para, como dicen en criollo, forrarnos en guita sino una producción para poder vivir dignamente. Para poder nosotros también tener productos que necesitamos en la vida diaria, a un precio accesible y claramente eh, decidido. No sé si en tanto poder decir que tenemos, pero con un eje de decisión más correspondiente a lo que debería ser naturalmente. Nosotros también compramos los productos de la cooperativa, obviamente, porque necesitamos abastecernos. Y la idea es darle no, no solo dar el ejemplo, sino promulgar. Es decir, eh, crear todo un sistema. No, un sistema como diría uno de control. No, no, no. no. Pero la idea sería un sistema liberario. Este, formar parte de él, impulsarlo. Y que la gente pueda encontrar un lugar donde ella tenga poder de decisión sobre lo que compra. Sin caretas, sin publicidades, sin... Eh, promedios, sin, eh, ¿cómo decirlo?, sin propagandas. Acá eh, la idea es eh, justamente eliminar intermediarios, el eliminar eh, trayectos, procesos. Nosotros tratamos de que la gente que necesita un lugar para, para vender sus productos, ahí nos referimos a... De forma cooperativa, autogestiva, ¿no? Exacto. Este, la, la idea es que la gente pueda asociarse y encontrar compañeros con los cuales se sienta seguro y respaldado a la hora de conseguir los insumos básicos. De ahí uno, bueno, nosotros, eh, por eso trabajamos mucho con, con otros productivos independientes, gente que, y convocamos a gente que esté elaborando productos propios, sean artesanales o en un emprendimiento elaborado, que, que vea la necesidad de vender directamente sus productos, eso es algo que nosotros incorporamos también. Y bueno, esto se suma a, a todo lo que venimos trabajando. Este, la idea es la transparencia y una decisión conjunta no, y, eh, digo, y también eh, la manera de forma organizativa que lo tomaron de que, digo, muy interesante como, como experiencia también para, para un montón de otra gente en, en lo que es la cooperativa se encuentran productos de todos lados ¿no? como decía el Mati eh, de cooperativas de diferentes lugares, qué, qué, qué encontramos en la cooperativa, que Digamos, ¿Qué productos encontramos para que venga la, la doña, la vecina, el vecino? que puede pasar por el Olga Vázquez, ¿Se, se hace socio? ¿Cómo, cómo funciona? ¿Qué es lo que hay que hacer? Inicialmente se empezó con una compra en Nini Bien Vamos a ser transparentes, decimos dónde vienen las cosas Pero igual ahora la idea es O sea, lo primero la necesidad básica O sea, productos básicos Bien. Pero bueno, como dijo Otra parte es ayudar a los productivos eh, Disculpenme, estoy medio como nervioso No, acelerado. usted Usted, Eves. tranquilícese no Hola chicos ¿tú? No se pongan eh, para nada nerviosos Esto es una conversación entre nosotros somos sí, ¿Cuántos bueno. somos acá? 7, 8, no hay nadie que nos escuche del otro lado No se preocupen. Así que pueden hablar libremente No, sí, ahora que estoy recuperando la memoria eh, <risa> Los productos básicos van a estar siempre Bien Pero bueno, es interesante saber de dónde vienen cómo se elaboran esos productos. Por eso ahí viene la ayuda de los productivos, que sabemos, son gente que hace con cosas, no mete químicos. Claro. Y qué, pero, eh, digo, a mí se me ocurre, no sé, hoy estábamos tomando un vinito de la costa de Berizo. De bueno, ¿ves? De vino, se, está, se, está, de miel. se está buscando contactar con el mayor cooperativo, hacer, es más, uno de los principios de las cooperativas es cooperación entre cooperativas. Y claro. bueno, eso es una pata importante y estamos buscando... Un contacto con todas las cooperativas Y poner sus productos Porque es difícil la comercialización Entonces nosotros estamos para eso Para hacer el contacto entre la cooperativa Que elabora sus productos Y la gente que transita Que necesita esa, esas cosas Y bueno, la cooperativa vino de la costa es, Se está haciendo ahí Se va a hablar y se va a poner su producto muy rico y, apo vine, y apoyarlo eh, Muy rico vino Sí, muy rico, eh, bueno, sí, rico vino Acá eh. Maxi, uno de los sonidistas De los productivos de Olga Vázquez Entre tantos se está riendo porque da fe se ve con tu lo... cara de que que es muy rico muy rico el vino no Maxi bien eh, para comentar un poquito cómo funciona la cooperativa para acá el vecino la vecina quien tenga ganas de venir a, a comprar los productos que los productos estamos hablando señora señor de la yerba, de la sopita quick también está está su pañuelito descartable está su papel higiénico eh, como también Ya va a ver, como decían ustedes, que esos vinos de cooperativas de diferentes lugares. Eh, ahora, ¿cómo hace la señora para venir acá? ¿Se acerca? ¿Cómo, ¿Cómo genera el intercambio de...? La cosa es así, va entrando la gente, nos ve desde afuera, de la vereda, ve que hay productos y entonces entra. Vamos a estar ahí los vendedores y va a ver precios. Esos precios son para los asociados. Asociados, bien. Si no sos asociado... Eh, Tiene un 10% más Pero bueno La idea es que se asocien Porque Juntos Podemos no, más Podemos más eh, cual. Aunque Bien. suene un Gracias un sí, <risa> sí, sí. <risa> Es real Y bueno Y para asociarse La idea es que pongan 15 pesos única Una vez, vez Única vez Y se le va a dar Una bolsa de tela Que es el costo En verdad La bolsa de tela O sea es simbólico Para además Generar esta conciencia De no darle bolsa de residuos Que no después Contamina Y hace un montón de cosas Entonces, bueno, la voz de tela sirve para eso. Muy interesante. Igual, digo, más allá del cliché de Julián Wage que me mandé, eh, la realidad es que, eh, como todas las cooperativas que funcionan hoy en el Olga Vázquez, las siete cooperativas y conjunto con la cooperativa de consumo que está funcionando hace dos días. Sí, hace dos días. Dos días, nuevita, eh, la... se agrandó la familia en el Olga Vázquez. Eh, la idea es organizarnos para que las cosas no salgan más baratas para generar trabajo digno eh, y para de alguna manera tener en cuenta todas estas cosas que eh, muchas veces nos es un problema social ¿eh? un problema social y que nos medio como nos volvemos medio ciegos y consumimos y consumimos y consumimos y consumimos y acá es la lógica es otra claro los que no... bueno, lo que me pasó a mí por ejemplo es que llegan y dicen uy está esto está muy barato y el tema es que no Tiene que salir eso, en verdad. Uno está acostumbrado a ir al almacén y que esté caro porque a veces es muy usurero o a veces hay mucha cadena, que, mucho intermediario. Bueno, es eliminar eso y en verdad te tiene que salir eso el producto. Bien. Eh, ¿Y podemos, nos pueden contar en qué horario funciona la, ah, la cooperativa? Sí, para ver? Buen dato. Un el, dato importante. Bastante. Claro. Eh, la cooperativa funciona de lunes a viernes de, uy, de 11 a 2 y de 6 a 9. Repetimos, de bueno, lunes a viernes De 11 a 2 y de 6 a 9 Por ahora Capaz que después se amplía el horario Bien. Estamos buenísimo Ah, y el que es asociado Puede, tiene también La idea es que participe, cualquier sugerencia Todo, y los miércoles Hay una asamblea con todos los asociados Para que se escuche Lo que quieren decir, opinar Entonces nos invitamos a la asamblea ¿Qué horario? ¿Los miércoles? Miércoles a las 7 Miércoles Bien, 19 acá. horas Entonces, ya sabemos que en el Olga Vázquez Agrandó la Familia Tenemos la cooperativa de consumo ¿El nombre de la cooperativa? AINI AINI eh, AINI, Aini, Aini. Ah, No, mentira, no, no, mentira no. AINI eh, La cooperativa de consumo que ahora funciona en el Olga Vázquez De lunes a viernes De 11 a 12 De 11 a 12 y de 6 a 9 ah, 11 a 2. Ah. De 11 a 2 y de 6 a 9 eh, pueden venir, de se hacen socios... Sí, eh, y nada, acá eh, sí. ¿Qué no, decir? quería agregar eh, que esto de la cooperativa de consumo no, no estamos inventando nada nuevo, es una experiencia que surge acá en Argentina, por lo menos desde principios del siglo XX. Eh, <risa> eh, ya los anarquistas, los primeros anarquistas que poblaron el país, tenían una, una forma de actuar. Eh, así, asociado, donde incluso se brindaban educación a, a sus propios hijos y eso eh, y la cooperativa de consumo fue una de, de sus ejes. Después tenemos experiencia como la cooperativa obrera eh, que muchas veces lo que pasa son organizaciones donde se basa mucho la confianza, las cooperativas y donde tenemos que estar muy presentes y participando y siendo parte de, continuamente de eso porque da posibilidad a que, a que esa fragilidad, esa debilidad, esa eh, confianza se, se corte, como pasa, por ejemplo, en la cooperativa de consumo de hoy en día que funciona en Bahía Blanca y el, y el sur del país, de la provincia más que nada, donde claramente ya no cumple lo, el rol de una cooperativa de consumo. O sea. Pero bueno, nosotros apostamos a construir algo desde abajo y con otra lógica, que esa, esa cooperativa ya prácticamente es una empresa más, sería un... ...como un Carrefour no tiene mucha diferencia... Eh, ...nosotros apostamos a una construcción participativa... ...y que... ...donde realmente seamos parte... ...y apostar claramente a la producción autogestionada... ...también a la producción, no solo a la comercialización autogestionada... Eh, ...nada... Eh, ...tenemos que avanzar por ese camino... ...y que no nos pase como ha pasado en... en ...no, Irlande. no nos va a pasar... ...acá en el Olga vamos a estar firme. ...el Olga agrandó la familia... Eh, le damos la bienvenida a, a la cooperativa de Camila. Yo soy socia. Yo también, vos Camila. Eh, yo todavía no. Ah, que que error. Contar, falta Camila. Error. Eh, yo, pero... Hagámonos socios, vénganse, dense una vueltita, el y está totalmente abierta para todos los vecinos y vecinas. Y ahora nos vamos con un temita como para relajarnos y pensar en lo que estuvimos hablando durante todo el programa. a mi hijo hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar y es por costumbre nomás por haber nacido aquí por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país Tal vez nunca medito que usted con esas dos manos asiste a pagos lejanos dándole Entubado, en gaños de alta presión, que banca de para entibiar otros pagos. No se me quede asombrado si le digo que en el gas van muchas cositas más, con variables. Fruits agenda del Olga. Bueno, volvimos, volvimos, volvimos con la agenda del Olga. <risa> para hoy, acá en el Olga tenemos una fiesta, para como para cortar los fines de semana con una fiesta, eh, de la Compa, organizada por la Compa. Para mañana tenemos la fiesta de los productivos. De las cooperativas autogestivas también. También y eh, que es importante que vengan vamos a estar todos, todos los que hablamos hoy vamos a estar acá, participando de la fiesta, nos van a conocer nos van a conocer, ¡Ah! los quieren conocer vengan mañana <risa> que hay detrás de la voz de Oiga Olga y también bueno, vamos a comentar que hay una feria que se llama El Ropero de Franca, en 49 entre 17 y 18 y hay una varieté que se llama Colgate esta varieté, a la gorra en el galpón de Tolosa en 3 y 526 Sofi, ¿qué nos querías comentar Yo hoy? Yo les voy a contar que está en la plata el FIT ¿Qué es el FIT? Festival de improvisación teatral eh, Los días son 10, 11, 12, 13, 18, 19 y 20 de mayo eh, va a haber un montón de cosas Son siete días donde se van a realizar espectáculos Seminarios y jams Todos relacionados con esta creciente actividad De la ciudad de La Plata que es la improvisación Como han visto hay un montón de espectáculos de improvisación en La Plata Por un montón de lugares Entonces lo que se intenta con este festival Que es independiente y está organizado por un grupo independiente de teatro Es eh, nuclear toda esta actividad Digamos que es la improvisación Va a haber, son muy accesibles Para todo el mundo Hay seminarios por 20 pesos Una no, eh, baratita muy barato, los espectáculos son muy baratos también, va a haber grandes de la improvisación no solo de La Plata, sino de Capital así que bueno eh, están invitados todos los que quieran participar bueno. y también invitamos para que sepan que todos los fin... los viernes pasamos la agenda acá así que cualquier cosa pueden mandar un mail o pueden avisar por, por el Facebook del Olga, Olga Vázquez con acento o sin acento, por si quieren que comuniquemos de alguna fecha o... O por mail, olga.vasquez.cultural.gmail.com También nos pueden comunicarse con nosotros por ahí O por, por vía telefónica, el 512-1690 Que también nos pueden llamar Cualquier banda, independiente de la Ciudad de La Plata Que haya tocado o no en el Olga Vázquez Pueden llamarnos y nosotros con total eh, gusto y gusto agrado, y agrado vamos, a, <coughs> vamos a pasarle la invitación, ¿no? La propaganda, pongámosle, en, entre comillas. Vamos a recibir a los chicos de Mil Pueblos de un ratito esperando sí. ahí. No se vayan, ahora vamos a ir con un temita, ¿no? Eh, sí. Y va a venir los chicos de Mil Pueblos. Eh, nada, eso, no se vayan y esperen. Quédense. Seguimos con Oiga Olga, el cuarto programa y finalizando acá estamos con los chicos de Mil Pueblos, eh, una banda que ha tocado en el Olga Vázquez eh, y que bueno, que nos agrada un montón que estén acá, son la tercera banda que, que invitamos eh, y bueno, por algo será, no es que lo pensamos eh, medio al azar sino que creemos en las bandas independientes de la Ciudad de La Plata, creemos en mostrarlas, creemos en, en apoyarlas y brindarles un espacio, brindarles un espacio ¿eh? como pueden tocar acá en el Olga Vázquez, en el programa de Olga Vázquez también pueden venir eh, y bueno, están totalmente invitados. ¿Cómo, cómo les va? ¿Cómo va? Buenas, ¿Todo bien? Buenas noches. Eh, nosotros somos Mil Pueblos y estamos compuestos por Andrés Terechea en guitarra y voz. Sebastián Rodríguez en bajo y yo soy Francisco de Nápoles en batería. Y sí, hemos tocado acá en el Olga, eh, esperemos volver a tocar. Y gracias por la invitación, así que eh, nos da gusto venir a, al programa. Buenísimo. Eh, un poquito para preguntarles un poco de, de cuánto hace que, que existe esta banda, qué expectativas tienen, si están sacando un disco, un demo... Eh, y bueno, ¿y dónde, ¿dónde van a tocar en los, pro, en los próximos fines de semana? ¿Dónde los podemos escuchar? ¿Dónde los podemos escuchar en vivo? Eh, bueno, sí, el, el año pasado terminamos de, de grabar nuestro primer disco y lo estamos tocando ahí en varios lugares de acá en La Plata y la idea sí es sacarlo o sea, al ser independiente por ahí nos cuesta un poco más y sacarlo en eh, la edición física y, y poder o sea, mantenernos con eso eh, sin sin depender, depender de nadie. Es em, importante eso para nosotros. Y es también lo que queremos hacer. Es lo más difícil. Sí, sí. <risas> sí, pero vale vale la pena. Vale la pena. Ahí estamos escuchando. Eh, subile un poquito, Javi. Ahí, Ahí estamos escuchando declive. Eh, Se llama el.. Uno de los temas de, de su primer disco ¿Cómo se llama el disco? Sí, es Mil Pueblos yo. Mil Pueblos, yo, sí. bueno, bien Es lógico ¿eh? <risa> Bueno, pero capaz que el, ah, el sea, nombre, No, no sabe el eh, Nada, lo pueden eh, El disco, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Dónde van a tocar en las próximas En las próximas fechas? Eh, vamos a estar tocando Bueno, primero el disco El disco, bueno Estamos ahí eh, repartiendo algunos... Cada vez que tocamos algunos discos de, de difusión de Tiene cuatro temas del disco Y después, bueno, el contacto que son Mil Pueblos El mail hot, arroba Hotmail.com Y ahí pueden contactarnos eh, Vamos a estar tocando El 24 de mayo En el viejo Arete Y después tenemos otra fecha más 23... El 22, 22 de junio Ahí en el Rey Lagarto eh, Son las próximas fechas que tenemos Y qué más faltaría decir bueno, La banda tiene dos años Hace que estamos tocando Y Antes había otro integrante Después cuando entró él, el bajista eh, Como que ahí pudimos acomodarnos bien al, A lo que queríamos hacer en, en la cuestión musical por ahí Más que nada Y aparte nos conocemos los tres Desde muy chicos, así que ya no Nos entendemos y nos conocemos bastante. Bueno. Eh, nada, nos invitamos a tocar. Nos invitamos a tocar. Ti, bueno. Tienen ganas de tocar. Vamos a un Ahí. bloquecito cortito. Se acomodan los chicos. Y volvemos y, con Pueblos en con Vivo. Pueblos en Vivo directamente. Bueno, gracias. natural arroba gmail punto, com. yo no sé esperar el día se hace lejos A la madrugada voy a estar despierto Tratando De quemar El recuerdo Que quiero olvidar A las montañas Voy a descansar Mirar el cielo En el agua Y tocar Las estrellas Que están en el Yo no sé esperar, el día se hace lejos Esto fue Mil Pueblos, para escuchándolo acá por Oiga Olga, un saludito muy cortito a Fandango en sus cinco años eh, de lucha y caravana. Por ahí, Cami. Yo quiero saludar a mi papá, que hoy cumple años y que no estoy mar de plata, pero bueno, me va a escuchar ahora, así que... Bien. Eh, también cumpleañero mi saludo a mi hermano hermoso, que cumplió 25 años, le mando un beso gigante. Esto fue Oiga Olga en FM Radio Nauta. Los esperamos el viernes que viene a las 8 de la noche. Muchas gracias, Mil Pueblos. Chau, chao <ríe> Radio Nauta <ríe> 106.3 Radio Nauta 106.3